Buenos días, a ver en coro. Buenos días. buenas Bueno, vamos a hacer que se vayan este, presentando eh, de izquierda a derecha para tener un orden y que una estructura que se puede romper cuando se les ocurra. Eh, que a la izquierda. ¿eh? Eh, y, y que le hablen al micrófono, si quieren, así nuestra audiencia les escucha. Eh, bueno, eh, contame, Matías, vos sos Matías... Bueno, yo soy Matías Lustman. Bueno, soy eh, guitarrista de guitarra eléctrica acá en el ensamble. Eh, bueno, en, entre otras cosas, eh, también eh, hay algunos temas donde toco el cavaquinho, brasilero. Y bueno, es, un, es una propuesta que, que, que bueno, sí, es interesante desde el punto de vista de, de jugar un poco con, con las músicas populares, digamos, eh, experimentar un poco, decir algo nuevo. También, y, y bueno, justamente mencionaba nuestro nombre, Axolote, eh, es si, si se quiere como una manera de, de, de escribir o, o de, de pensar la música, si se quiere. El Axolote eh, es un an animal anfibio, ¿no? Eh, eh. Que tiene, bueno, muchas formas, que va y viene, que se acomoda, que se adapta. Ponele, qué sé yo. Que, que ustedes... Exacto, como difícil de clasificar en algún punto, claro. ¿no? Eh, también de, de México, la, la remera ahí que llevas puesta. Eh, pero bueno, es un poco lo, lo que hace por ahí, eh, tocamos una, una chacarera y, bueno, ¿qué pasa si hacemos est esto? ¿Qué pasa si cambiamos acá, cambiamos allá? Bueno. Buenísimo, ya nos vamos introduciendo en lo que vamos a charlar, sigo con, eh, presentando las personalidades e identidades, ¿vos sos? Yo soy una personalidad llamada Juan Vila, eh, soy el director del ensamble eh, y bueno, es la, es la segunda vez que estamos acá en La Pampa ¿Cuándo vinieron la otra? Vinimos en el 2021, 2022 2022. Ah, post pandemia. Post pandemia y sí, también estuvimos en Cheje, nos recibieron ahí las compas de la cooperativa. Uh -huh. este, fue, fue también muy una experiencia muy agradable y tocamos. Este, en, el, en el Ortiz, en el auditorio. En presentamos, el Ortiz, el en Centro el, Cultural, Ortiz, el Centro sí. Cultural, presentamos un disco y después tocamos en un festival en el Teatro Español, el bellísimo Teatro Español. Hermoso, este, teatro, muy, muy, muy lindo. Así que, bueno, nada, ahí. Vos ahí sos andamos. doctor en filosofía, además, y, y, y vas a, a encarar una charlita que tiene un nombre que. Rimbombante. ¿no? <ríe> Rimbombante. Sí, no, en realidad, este, la charla, me, por lo que estuvimos charlando valga la redundancia, sí. se, se piensa como, como una mesa redonda, si se quiere, como una especie de conversatorio. Eso va a ser el domingo a la tardecita. Exacto, o sea, el sábado a las nueve y media, como dijiste, es el concierto, y en el mismo lugar, en Casa Cheje, el domingo a las 20 horas, eh, vamos a tener este conversatorio, que es abierto a la comunidad, digamos, en donde la idea es un poco debatir sobre si se quiere un, desde un lugar más filosófico en la relación entre la cultura, la música y el significado social que tiene la actividad artística y musical, y por otro lado una cuestión también de vernos un poco más coyuntural, ¿no? De vernos las caras y pensarnos como artistas y gestores culturales en la coyuntura actual. Muy bien. Nos demanda algunas cuestiones, así que... Poco. Sigo la ronda, vos sos Sebastián más? seguro, ¿o no? Yo soy Sebastián, sí. sí. Sebastián se David, de apellido. Bien. Soy la persona que ataja penales Básicamente Ah, el dibu <risa> eh, Bajista, guitarrista En este momento estamos jugando con el contrabajo uh -huh. Ahora en Casa Cheje ¿Por qué lo describís uno? así como la persona que ataja penales? Porque, Porque eh, ¿Sos el más axolote de los axolotes saxolotes? Un poco <risa> <risa> Porque los chicos se dedican muy bien A lo que hacen, como componer, tocar la guitarra Cantar, tocar el piano Y en mi caso yo soy, soy Profesor de música, pero más allá de eso yo soy bajista uh -huh. de jazz y folclore de una forma muy tradicionalista y la idea del ensamble es otra cosa entonces cuando empiezan a surgir que se agarra el tabaquino o que se pasa el charango eh, ahí ya el instrumento mismo tiene que empezar a mutar entonces me dedico a adaptarme a lo que esté pasando en el tema muy bien, bueno <risa> y paso a Malena aquí Malena, hola eh, Piano y canto Malena Siorcari es tu apellido Siorciari Siorciari, bien Siorciari seguro fue alguna vez Hace muchas generaciones que es Siorciari uh -huh. eh, Origen Tano que se fue sí, a, aliviando Sí, muy argentina Requerenciando. Ah, sí, ¿Y qué haces vos? Toco el piano y canto uh -huh. Eh, la verdad es que ahora estoy más volcada al canto, creo, que al piano, pero justo... Bueno, vinimos a grabar, ¿dijimos eso? No lo dijimos, así que eh, mal estoy está muy Estoy spoileando bien. algo muy no, tremendo. No, está perfecto que lo diga. Vinimos digas. también a grabar un EP. Y nuestro primer EP. Nuestro primer EP. Uh -huh. Y en este EP estoy tocando también bast bastante más piano de lo que esperaba, pero creo que siempre me volqué un poco más a... La cuestión vocal. ¿Esa grabación va a ser del en vivo o, a, o es otra actividad que se están dando? No, ah. es, es, es un poco la columna vertebral de, de este viaje, ¿no? Ah, Vamos a estar ah. grabando en el estudio de, de acá de Pablo que nos invitó. Pablo es Pablo Ardovino, Ardovino, que está acá. Este, que tiene un estudio fabuloso este, y abrió su corazón y la puerta del estudio para que podamos grabar unos temas. Con los chicos ya hemos grabado este, un disco que está ya publicado, ya llama Xolote precisamente. Uh -huh. este, Y, y la idea es seguir un poco profundizando en esta experimentación de la cual hablaba Matías al principio aprovechando la disponibilidad del estudio y la energía hermosa que tiene este, esta ciudad para para recibirnos cada vez así que bueno la idea es tener el concierto didáctico la charla y estar el resto del tiempo adentro del estudio experimentando y, y registrando estos procesos creativos bien, bien, veo que les gusta Santa Rosa o, o dicen que les gusta por lo menos acá <risa> eh, <risa> che, no, y ustedes, eh, ¿cuál es su ciudad o sus ciudades? ¿cuáles son? ¿de dónde es eh, su origen geográfico? Capital Federal ¿Tutis? bueno, yo soy el de, de zona oeste, digamos <risa> Nací ahí, pero bueno, ya hace dos años que vivo en Es verdad, en sos Cava. de Zona Oeste. Sí, sí, sí, sí. No lo registro nunca. <risa> de Zona Oeste que le decimos Zona ah, Oeste, por ejemplo. Sí, sí. uh -huh. Pero todos somos eh, seres del conglomerado urbano. Digamos. bueno ¿Y se sienten porteños, porteñas? Digo, eh, ¿lo llevan como, eh, como un orgullo o como una mochila o como lo que sea? Eh, Depende con no, quién ¿Notan vos... no la diferencia? No sé si, si son también de, de, de ir por otras provincias y eso, pero... Sí. ¿Notan o se si los hacen notar? Yo creo que nos, nos lo hacen más notar uh -huh. de lo que nosotros lo notamos. Eh, seguramente sí, depende con quién estemos hablando y qué nos convenga decir. <risa> A veces no te conviene decir que sos portenía. Eh Pero sí, que claro, somos del conglomerado de... urbano, como dijo Juan, seguramente, sí, bicho no, de ciudad. Esa, claro. esa carta de decir soy bonaerense es <risa> terrible. <risa> <risa> Enseguida <risa> la sacaste. Yo, <risa> yo zona oeste, dijeron. <risa> yo entro con una que es muy buena, que es a mí me gusta el campo, <risa> pero ah, vivo al mar. <risa> soy ciudadano del mundo. <risa> <risa> sí, bueno, y Axolote que qué es? Eh, eh, eh, ¿Qué quiso ser? ¿Qué es? ¿Qué va siendo eh, ¿Cuánto cuánto tiempo tiene de existencia? Sí. Okay, este, a ver, el el es, es una historia paralela en realidad porque el, el ensamble originalmente se formó eh, justamente para grabar este disco que se llama Axolote, que es mi segundo disco que fue editado en el año siempre olvido los años, chiques. ¿Cuándo grabamos eso? 2021. 20, 2021, ¿no? allá en, en la capital, eh, en el estudio Doctor F, eh, y con los chicos seguimos tocando después de la presentación de ese disco, eh, y la idea fue profundizar el concepto, que es un poco lo que, lo que decía Mati, que es disputar un poquito la, la, la idea del folclore, ¿no? uh -huh. o por lo menos asumir el folclore no tanto como un, este, ¿cómo se dice? Como, como una herencia estática de formas y estilos, como un acervo, Sino esa palabra tradición, ¿no? Que claro. es, va como junto a la familia y la propiedad a veces. La familia, la propiedad y la iglesia, ¿no? Uh -huh. este, digamos, sin, sin menospreciar las tradiciones, porque en realidad no, el problema no es la tradición, el problema es cómo se interpretan las tradiciones. Y creer que una tradición es algo fijo es en realidad una manera de despolitizar Este, ...y desdinamizar lo que en realidad es una tradición... ...las tradiciones son cambiantes todo el tiempo... ...entonces tomar el folclore no como... Este, ...un plan de estudios en una escuela... ...sino como un territorio de disputa, de sentido... Bien. ...entonces ahí te pones a preguntar qué es el... ...y eso pasó a lo largo y a lo ancho de nuestro continente... ...durante mucho tiempo... ...entonces el ensamble lo que busca justamente es... Este, ...yo lo decía en una entrevista que me hacían hace, hace unos años... ...que era doblar sin romper... ...esto que decía Matías... no ...bueno, ¿cuánto podés estirar la forma de una chacarera una cueca, un aire de samba, lo que fuera, y cuánto podés preservar una identidad, un rasgo identitario, pero también llevándolo hacia lugares que son en principio riesgosos, porque sin riesgo no tiene sentido tampoco hacer arte. Bien. Eh, deduzco de lo que decís entonces que el, que el ensamble tiene tres años. Tre sí. Tres, unos tres, tres años, años, no y medio. Ah, sí. ¿Será me, ac tiempo? me acabo de dar cuenta, pero eh, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Y, eh, ¿y eh, son eh, si siempre han sido ustedes. No. Ah. No, no, no. Este, el ensamble en principio. Eh, eh, contaba también con otro guitarrista y con un percusionista. En realidad empezamos siendo Matías, Malena, el otro guitarrista y yo. Después se sumó Gonzalo, que, que estuvo con nosotros en los tambores, en los parches, y después se sumó el Seba, que yo a Seba lo conozco hace muchos años porque teníamos una banda de rock <risa> este, cuando éramos... Este, en la, en la, Jóvenes. Éramos. En la impune juventud. No, no resiste este, el archivo. ¿eh? No resiste ningún <risa> archivo, pero tocamos un, un buen tiempo juntos eh, y después nos reencontramos para... para Este, bueno, Seba se sumó a este proyecto y la verdad yo estoy muy contento porque siempre lo primero son esos lazos de amistad Bien. Eh, y ahora somos nosotros cuatro Pablo que no va a estar bancando con las percusiones ahora eh, pero bueno, el ensamble tiene una formación relativamente cambiante, siempre se suma a alguien, dura un tiempo eh, u utilizaron en la charla varias veces el término jugar Que eh, entiendo que es, es bastante de lo que hacen eh, La música y lo lúdico ahí mezclados, complementándose eh, ¿Componen ustedes en ese caso? ¿Quién compone? ¿Cómo lo hacen? Eh? A ver, cuéntenme un poco Estaría ese, rotando ese Así mecánico. como empezó un poco para eh, acompañar al disco de Juan eh, El disco Axolote Muchas de las primeras composiciones que tocó el ensamble Fueron de Juan O algunos covers también con carnota ahí a la cabeza <risa> eh, uh -huh. pero creo que hoy en día está girando más esa cuestión compositiva y también la parte arrealística que es también una forma de crear claro. eh, entonces ¿y, y el... eso es un, un, también es un asunto colectivo? ¿se sí, cruzan? Sí. Se, va, se va armando, uh -huh. se va charlando y armando y medio de esto de eh, así como eh, caemos a jugar y alguien trae una propuesta Un poco cada uno trae una propuesta Y creo que en general va más desde el ir armándolo en el ensamble Si bien hay una propuesta más o menos arreglada claro. Esa idea de jugar, de musicarlo en vivo eh, Como ha sucedido a lo largo de la historia Y en las peñas y con todas las canciones tradicionales también Creo que sigue funcionando un poco así en el ensamble eh. Claro, tenés que, también tenés que pensar en lo que implica la metáfora del juego ¿no? Ponele, del fútbol Bueno, las reglas las tenés. Sí. Pero eh, las diferencias entre cómo juega la selección de Brasil y cómo juega qué sé yo, la selección de Nueva Un, Guinea, Hungría, la claro. Hungría este, parecen deportes distintos. Entonces, el punto está en que es necesario para, para que pase esto que, que decía Male: ¿no? en, en algún momento el ensamble fue entendiendo las reglas generales de lo que implica este juego. Entonces, cualquiera que compone manda, manda el tema a la mesa. Bien. Y, y gira por, por los integrantes Y los integrantes van aportando arreglos Van aportando forma Y, y se genera algo muy interesante Pero eso es porque los cuatro tenemos muy claro es, Por lo menos qué es lo que no queremos hacer este, De qué manera queremos jugar No deja de ser comunitaria la música Como todo tipo de arte Es una conversación Después de eso puede pasar de todo Pero El, el bajar línea quizás eh, En los proyectos solistas El, el trabajar con sesionistas ahí capaz entra un poco más de ese lugar compositivo de, de, de bueno, este es mi proyecto vos vas a tocar tal línea yo te compuse tal cosa te invito y te contrato para tocar tal cosa claro. eh, acá está todo siempre dispuesto a charlarse y todo el tiempo a equivocarse uh -huh. también entra en esa parte no hay, un, no hay un error hay un disfrute y de eso se aprende ¿qué tiempo le dedican a axolote Si es que se puede medir, no sé por ahí, no sé qué dinámica exacta tienen de, de reuniones de ensayos semanales o no, no sé, pero ¿para qué cuenten esa parte? Sí, hacemos este ensayo semanal, pero bueno, viste que ahora con el tema del WhatsApp eh, hay, ¿Sí? hay, un, hay un espacio mental y energético que, que está constante, digamos, más allá de, de las horas particulares de reunión. Este, no sé, yo en lo personal estoy constantemente buscándole dirección y... y Este, y nuevos horizontes y además hay una cuestión que tiene que ver con la gestión de, de, de, de, de actividades en el año que también demanda un tiempo extra de los ensayos, es decir, Axolote no es solamente un, este, juntarnos a ensayar temas sino pensar cómo este, intervenir y cómo ir cambiando nuestro método de trabajo, eso también es muy divertido porque no siempre trabajamos igual, este, justamente por lo que decía seba no es... Este, un, un grupo de un solista con un grupo de músicos sesionistas entonces la dinámica de, de trabajo va a ir cambiando ahora por ejemplo como no tenemos percusionista estable el, el bombo va corriendo entre nosotros eh, entonces eso afecta a los temas A veces positivamente, a veces negativamente, y ese cambio siempre es bueno, ¿no? Afecta a los temas y la dinámica y, y la, los eventos, ¿no? Nos claro. vamos a, si tenemos que tocar en vivo, durante varios por años ejemplo. hemos tocado mucho en vivo, claro. y este año o el pasado Casi nos claro. abocamos más a querer grabar, componer, claro. y eso ya lleva a otra dinámica. Bueno, por ejemplo, ahora para la actividad que, que vamos a hacer en La Pampa de grabar, por ejemplo, hubo como un, un tiempito, eh, que fue en noviembre, diciembre pasado, como que volvimos a recuperar cierta dinámica que se generalizó mucho en el ambiente de la música en las épocas de la pandemia, por ejemplo. Uh -huh. Que era esto de, de grabar cada uno en su casa, ¿no? Uh -huh. La parte que, que le correspondía tocar y después juntarlas todas. Y bueno, así fuimos haciendo la, las maquetas, por ejemplo. Y si quieres, como que sí, cambió un poco la dinámica del ensayo semanal, de, de pasar los temas todos juntos. Eh, y creo como que, que eso... Creo como una herramienta positiva de, de lo que fue el 2020. Sí, es verdad, ¿eh? Porque uh -huh. no había confianza ahí de repente. <risa> <risa> eh, además de Carnota, ¿qué otros hay en el podio, digo, para este.. Quien no conoce lo que hacen, pueda imaginarse. Quizá para cualquier lado, capaz que se imaginan mal, pero este, ¿qué, qué, otro, ¿qué otros nombres andan dando vuelta entre hay ustedes? Hay un músico llamado Raúl Carnota. <risa> no, no, no, no, no, Están El de lo carnotismo. Que... ¿Cómo, cómo, era, no, bueno, ¿cómo hay, lo que? la oportunidad también, ¿viste? ¿Qué? Porque Carnota este, está, vive en Almagro. Entonces sí. hay un lenguaje urbano y metropolitano en él. El... Pero no, está Atahualpa, este, eh, Falú... Uh -huh. Eduardo Falú el y Chango Farías Gómez el Chango Farías claro uh -huh. hay, hay una influencia del Chango que si bien eh, qué te pasa el Chango claro esto uh -huh. que están diciendo yo lo veo en eh, lo, lo voy viendo en todo uh -huh. lo que van contando claro. el juego la, la, la necesidad de, de una mirada que lo Exacto. contradiga que lo quizás uh -huh. la gran diferencia con el proyecto del Chango es la composición uh -huh. porque el Chango eh, no tenía temas propios sino que lo que hacía era Retransformar lo que, lo que había en el aire, ¿no? ¿Te acordás de la frase de Atahualpa que decía: Farías Gómez es el único tipo que le puede poner mostaza al asado y todavía tiene sabor asado? <risa> este, tal cual. Bueno, pero dentro de eso también está Leda Valladares. Leda, Lelo, que es, tal cual. en este EP que vamos a grabar, hay una recopilación de una copla que ella uh -huh. trajo y que Liliana Herrero hizo una versión hermosa. Uh -huh. Y que nosotros agarramos para hacer otra versión hermosa. Que a la vez no era de Leda, sino que la recopiló. Claro, así que ¿La recopiló? <risa> claro, tal cual. <risa> sí, sí. sí, sí, hay, hay, hay cuestiones. Hay tales. horizontes. Eh, y también de la nueva canción chilena. Mm. Por ejemplo, me salió hasta chileno en la tonada, ¿no? Mm. De la nueva sí, canción sí. chilena. Una hinchazón de la guatita. Si ¿Sí? sí. yo sí. chilena, <risa> este, en el disco Axolote hicimos un, un arreglo a tres voces de un tema Víctor Jara y dado que estamos también con la cuestión del del folclore y la discusión respecto al rol social también de la música todo lo que es la nueva canción chilena también tiene un impacto y un efecto sobre el trabajo que nosotros hacemos bueno el gigante de nano Stern es increíble el laburo de ese muchacho. El nano, claro el nano como las expresiones más contemporáneas el nano Elizabeth Morris pero y en el clásico Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Limani digamos hay, hay un elemento ahí eh, Que, que también informa mucho lo que hacemos. Hoy. Después también hay influencias no en cuanto a cover, pero sí. jazzísticas. Tal cual. Mm -hmm. Tal cual. Eh. Pas Pasar al licenciado que puede hablar ah, como ah, media ah, hora. Ah, ah, ah. <risa> no, yo más que, o sea, sí, tengo una cierta formación en, en jazz, digamos que, que, o sea, yo lo, lo he tomado como, como base, mm. ¿no? De, para después abrir las alas y e ir hacia otros <risa> horizontes. En este caso, Axolote es uno de ellos. Pero, por ejemplo, hay músicos muy grosos eh, en Argentina, por supuesto, que, que han tomado ciertos rumbos y que yo los tengo como referentes personal, tanto como instrumentista, como compositor y arreglador, como el, el Negro Aguirre, por ejemplo, uh -huh. el músico de, de Entre Ríos, que, que para mí es, es un faro. Uh -huh. eh, bueno, nos falta toda esa, ¿no? El Negro Aguirre, Acá Seca, Fandermole, claro. y esa... Eh, ¿Saben el destino de Axolote? No, no saben, no lo sabe nadie el destino de nada, pero quiero decir, ¿tienen un horizonte y un rumbo o son más del vamos viendo? Y eso incluye para ya ir metiéndonos en otra cuestión que va más allá de lo artístico, que es lo económico Ay, y cómo se imagina. Iba a hablar un poco de eso. Va. No, no, simplemente iba a decir que no sé si hay mucho horizonte en general. Claro. <risa> y punto. ¿Ori qué? Claro, pero lo económico y, y todo digamos, eh, salpica para todos lados cuando pasan estas cosas estas cosas estas cosas sería, estas cosas eh, sería el, gobierno el liberal México? libertario <risa> uh -huh. eh, yo creo que muchas veces estos eh, proyectos se mueven o por subsidios o por invitaciones en centros culturales que están habilitados por festivales eh, y principalmente a pulmón a pulmón por tiempo el tiempo también tiene mucho que ver Ganas y energía, y creo que hoy estamos eh, con ganas y energía de cacerolear. Primero, eh, veremos cómo seguimos. Por ahora sabemos que nuestro horizonte es el EP, y hasta que eso no se termine igual, no sé si hay mucho más horizonte que ese, porque lleva un montón de etapas el eh, EP. Probablemente después girarlo, tocarlo en vivo, seguramente. Seguir viajando, si nos quieren invitar, lo giramos por donde quieran. De momento, como diría Ernesto, que acá nos mira... Eh, el resto es el de Che Guevara, tenemos el cuadrito acá que está descolgado pero está en la mesa siempre dispuestos a dar lucha eh, no sé qué voy a comer mañana, pero si me invitan a tocar en contra de y a favor de y yo estoy uh -huh. eh. bien, eh, cada quien tiene además de axolote, supongo alguna, eh, lo escuchaba Matías recién que abrió sus alas pa, pa, pa, y está en uh -huh. vínculo con ella eh, cada quien tiene también otro refugio otra orientación y en ese sentido y para seguir hablando de lo económico ¿están pudiendo vivir de la música? o aunque sea de enseñar la música cuéntenme eh, en particular eh, acá algunos de nosotros eh, con alumnos eh, instrumentos, bueno en caso de males de canto yo tengo algunos alumnos de guitarra eh, estoy empezando a dar un, un taller de armonía allá en, en el barrio Boedo Pero así, o sea, tener el, el 100% de mis ingresos a partir de la música hoy en día es, es muy difícil, por lo menos para mí. No, no digo que no, no sea posible, pero sí que las posibilidades, las oportunidades son cada vez menores. Eh, nada, yo estoy también eh, con, con cierta problemática mía del tema del CONICET, por ejemplo. Soy, uno, soy parte lo, de los postulantes a, a beca conicet que, que uh -huh. estamos sin los resultados. Justo hoy, a, hoy hablábamos hace media hora con, con una vocera de, de, de esa cuestión, de ese tema puntual. Pero claro, están en, en la incertidumbre total, por lo Exacto. menos. La incertidumbre que hablaba male hace un rato de, de sí. eso, de no saber qué, qué va a pasar dentro del mes que viene, por ejemplo. Eh, a, a mí, por, por ejemplo, que, que también me interesa abordar la música desde de esos lugares. Eh, así que bueno, este año todavía estoy con, con cierta incertidumbre al respecto, pero bueno, tratando de, de encontrar espacios de, de organizarse de, de juntar eh, fuerzas, apoyos eh, bueno, veremos qué, qué termina sucediendo pero bueno, ahora estoy acá en La Pampa <risa> eh, tocando acá con los chicos y bueno, eh, es un poco eso Les agradecemos que hayan venido y, y les voy a pedir que inviten a, a a que vaya la gente el sábado a la noche y a vos te voy a tirar directamente para que de, de, en el final la charla del conversatorio va a ser descolonizar los sentidos, el arte y la resignificación como resistencia y estaría bueno que nos este, no te voy a decir que nos tire 140 caracteres como si fuera Twitter, <risa> pero sí un par de párrafos que, que, que inviten, que disparen, que den ganas de, de ir a discutir también eh, y más vale que si les, les quedó algo por decir, está abierto el micrófono para que comenten, digan, se quejen, eh, amenacen o... O agradezcamos. O agradezcamos, sí. No, yo queriendo un poco reunir lo que, lo que se acaba de escuchar de, de mis compas, eh, que además de ser geniales músicos, son, son personas muy conscientes de que hay momentos en donde el arte es para tocar, hay momentos en donde es para crear y hay momentos que es para cacerolear. Este, y quizás este es un, un momento y una coyuntura en donde lo que está pasando es eso. Este, yo también soy, soy docente universitario y soy becario postdoctoral de CONICET, o sea que estoy en el mismo quilombo, este, con la misma incertidumbre, las chicas también tienen... O sea, básicamente estamos todos con esa incertidumbre, así que lo que venimos a hacer acá es a crear, pero como una manera de resistir también. Es decir, se puede seguir haciendo arte... A pesar de, de, bueno, de la cagada de palos que nos está comiendo, que nos estamos comiendo el sector cultural, sí. para decirlo mal y pronto. ¿no? Eh, y con respecto al conversatorio, eh, a las 8 de la noche, el 4, eh, ahí en Casa Cheje, que es en Alvear 455, eh, el título, Descolonizar los sentidos, es un poco la. Este, el título que llevaba un seminario que yo hice este, con Adolfo Colombres, que es un escritor este, bastante conocido del ámbito de la estética y del pensamiento americano, y, y la idea es generar un, un, un espacio de reflexión también colectiva, circular, este, horizontal, en donde se debate precisamente esta, esta cuestión fundamental de cuál es el rol que nosotros creemos que tiene el artista como, este, en, en dentro del marco social, A veces nosotros heredamos una concepción de lo que es la enseñanza artística, la enseñanza musical, que heredamos de, digamos, no es necesario hacer todo el, todo el rollo histórico, pero digamos, si uno realmente se pone a tirar del hilo, terminamos en la ilustración europea. Entonces la pregunta concreta para hacer es, ¿qué de la ilustración europea es relevante para los músicos y las músicas y los artistas latinoamericanos del 2024? Uh -huh. y ahí es en donde aparece la cuestión de la descolonización de los sentidos porque la descolonización no es solamente la descolonización económica o militar eh, la soberanía de las Malvinas, que son todos tópicos sumamente fundamentales sino que es en el trasfondo de esos procesos de descolonización está la descolonización de la manera de percibir el mundo qué escuchamos, qué leemos, vale. cómo hablamos, qué sentimos y siempre recordando que descolonización viene de Cristóbal Colón ¿no? <risa> Este, exactamente. Tenemos el Teatro Colón, ahí en la mm. capital, imagínate. Che, bueno, y ahí les paso el micrófono para que vayan cerrando, pero sí, eh, es una mirada re, re abrupta, porque no, no les conozco y, y estamos... Pero no, no es por ahí habitual encontrar bandas, grupos, ensambles, como en el caso de ustedes, donde en cada quien... Eh, a primera vista lo digo, insisto, sin conocerlos profundamente, pero cada quien tiene un, un compromiso conceptual fuerte y que lo, lo, lo están pudiendo poner en palabras, digamos. Normalmente uno está acostumbrado a que la, las bandas que se conforman hay uno, dos, a veces tres, que, que llevan ese concepto y otras personas simplemente tocan, que no es menos importante. No, no, eh, claro. Y puede serlo más. Pero los veo... Eh, y digo, me imagino también que esto... Eh, genera discusiones entre ustedes, este, contrapuntos y demás, y enriquece y se pueden pelear por suerte bueno, eh, les agradezco el contacto eh, que hayan venido, eh, que estén acá este, y que les espero que la pasen bien el fin de semana, que graben que tengan suerte o éxitos y, y <risa> digan lo que quieran para cerrar en serio Chicas. Me, medio me quedé con ganas de agradecer, es sí. un espacio precioso y ojalá nos veamos el sábado y el domingo Para musicar y charlar y todo, todos los alrededores. Bailar también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Reflexionar juntos. Reflexionar. Radio Germes este también como un espacio hermoso así como Cheje mm. y como bueno toda la persona de, de Pablo que, que abre las puertas para, para estos proyectos, porque como decían los chicos, es difícil a veces conseguir este canales para comunicar lo que uno, el trabajo de uno, ¿no? Mm. Hmm. Resistamos y luchemos, por favor. No, bueno, eh, agradecer también y sostener estos espacios de, de lucha que son súper importantes en los tiempos de ahora y, y bueno, eh, invitarlos el sábado, el domingo, disfrutar un poco de música, bailar por supuesto, eh, bueno, abrazarnos, así que muchas gracias también. Dale, echa la invitación sábado 8 y media en la Casa Cultural Cheje, eh, que es de la Cooperativa Cultural Barba de Chivo barba de chiva, eh, que, que también es un tema. Las cooperativas de, de trabajo que han crecido de manera muy sensible en La Pampa en, en, en el último par de años, en el país en general, pero posiblemente La Pampa sea también un, en ese sentido un, un, un foco, un faro, este, estamos en un momento eh, difícil, donde la vemos este, no solo como una incertidumbre, sino como una cuesta arriba. Gracias, Axolotes.